Pobreza, discriminación, violencia, inequidad, estigma, malos servicios de salud, falta de información, desempleo, son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres mexicanas que viven con VIH-Sida, señaló Rosalinda r e c h a r Lara, copresidenta de la Red Mexicana Positivas, dentro de la conferencia Las Mujeres Toman el Liderazgo.、En、este n e quinto día de actividades en la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida, la integrante de la Red de Mujeres Positivas señaló que es necesario que el gobierno federal escuche sus necesidades y tenga la disponibilidad de ayudarlas para mejorar las condiciones De las condiciones vida de las mexicanas que viven con el virus del VIH-Sida. Con más de 280 mujeres afiliadas, la Red Mexicana Positivas está trabajando a nivel nacional con la impartición de capacitaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos y discriminación para empoderar a las mujeres que viven con el virus. Habemos más mujeres que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance por mejorar su calidad de vida. Al decir de alechar, esta 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida nos ha abierto las puertas, por lo menos, para que nos conozcan. Ahora sabe que existe. Porque hemos estado en reuniones y les hemos dicho aquí estamos. Hasta ahí llegamos ahorita, no solamente a que sepan que aquí estamos. No hemos tenido un acercamiento con ellos como para que nos digan qué necesitan, y mucho menos para que nos digan en qué las apoyamos. Hace un año la red realizó un diagnóstico para saber cuáles eran las necesidades de las mujeres viviendo con la pandemia, el cual dio como resultado que hay una cantidad impresionante de violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo, sobre todo, una cantidad impresionante de violación a los derechos sexuales y reproductivos. Tras este panorama, junto con el apoyo de la comunidad de mujeres viviendo con VIH-Sida y CW, realizaron el proyecto Metimos el proyecto de Foto Vida, que es la vida de las mujeres a través de la fotografía, en cuatro estados de la República Mexicana, que fue Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua. La exposición cuenta con 90 fotografías, de las cuales 5 se estarán exhibiendo como parte de las actividades de la aldea global. En México, el mayor número de casos de mujeres viviendo con VIH-Sida está entre los 25 y 35 años de edad, y el 98% de los casos se da entre amas de casa y mujeres con parejas estables, informó Miriam González de Radio s i m a l